Bueno y viene este contacto muy esperado siempre que es con el demógrafo, el compañero Guillermo Mació que siempre lo estamos consultando con temas que después quedan repicando. Guillermo, buen día Buenos días, un gusto encontrarnos con ustedes nuevamente con la audiencia y con mucho entusiasmo Bueno, nos alegra mucho eso y te digo que acá estamos con Marcelo Peña, que hemos estado a lo largo de meses recibiendo, incluso haciendo entrevistas con protagonistas del departamento de Colonia, que hablan de todo eso que está sucediendo en el departamento de proyectos que parece que no terminan nunca, permanentemente aparecen más proyectos y más cambios para un departamento que parece que después no lo vamos ni a conocer... Justamente, el problema el problema puede ser un problema para la unidad uruguaya, porque ¿qué hay un resquebrajamiento institucional profundo y un camino al anarquismo provincial en la Argentina. Uh -huh. Entonces, las empresas medianas o voraces que quieren crecer Buscan territorios de refugio porque la incertidumbre institucional de la Argentina es extrema. Yo diría que en algún momento podemos estar presenciando un proceso de desintegración institucional entre lo federal y lo provincial. Y como los capitales son muy cobardes, buscan refugios y el refugio más cercano que tienen Y más benigno es el territorio uruguayo. Es y, frente al ter y frente al territorio uruguayo, el más benigno dentro de todo es la costa este para el veraneo y la costa de Colonia para la inversión. Es un esquema muy simple. El capital internacional es muy cobarde y huye cuando ve mal olor o siente mal olor. Y entonces ha encontrado un refugio en una dimensión tan grande que sobrepasa la dimensión económica y la capacidad administrativa de la institución llamada Uruguay. Eso es lo que está pasando. No hay otra verdad más simple que buscar lugares de refugio. Claro. Eh... Y... y Y el gobierno uruguayo no lo quiere entender y la sociedad uruguaya no la quiere entender. Y los colonienses están fascinados porque vienen chorros y chorros de capitales de decenas de millones de dólares y dicen, ah, qué bien que nos va, pero esa plata no chorrea para la sociedad uruguaya. Sí. Claro, Guillermo. Vos decía, nos decías ayer que seguían apareciendo más proyectos, no que habíamos hablado, de eh, proyectos enormes que han pasado incluso por la junta departamental, se ha recategorizado claro. padrones urbanos para poder sí, permitir hacer esos proyectos, pero siguen apareciendo más cosas. Pero pero cada vez más ahora quieren quieren hacer una terminal portuaria en la Graciada en la agraciada, la orilla de lo que es el monumento histórico del país, la playa de la agraciada, quieren hacer una terminal portuaria de carga para que, que bajen los barcos del Paraná. Entonces, y estamos hablando de millones de inversiones eh, que no tienen límite. Eh, estamos forestando eucaliptus en tierras que son aptas para agricultura, Porque no hay ningún control para, para plantar eucaliptos y tener prioridad forestal, tienen que ser terrenos pobres, de baja productividad. Estamos casi el 80% de los eucaliptos que se están plantando en este momento en el departamento de Colonia. Están plantados en tierras de aptitud agrícola, no forestal. Es decir, estamos hipotecando el departamento. Porque hay una voracidad de inversión de capitales argentinos que ante la incertidumbre institucional, la Argentina como país federal se está resquebrajando. Hay que entenderlo así, es un proceso histórico, profundo, pero incontenible resquebrajamiento de la entidad federal Los gobiernos hacen cada cual lo que se le da la gana y por eso todo el caos interno que vive la Argentina. Entonces los capitales se refugian en un país benigno y pasivo que tiene enfrente, que es el Uruguay. Claro. Guillermo, sí, y en las últimas horas el presidente de la República, Lula Calle Pou, dijo que se reunió con inversores que les abren las puertas y que están muy contentos. Entonces también es muy difícil, tú decías no toma conciencia el gobierno, pero el gobierno tiene la conciencia de que vengan estos inversores. Claro, porque la, la, la bendición hoy del cielo es que vengan inversores, pero son inversores que usen porque las condiciones no les son favorables o son inciertas. El principio que hoy rige la economía argentina, Y la estructura productiva es la incertidumbre. No se sabe lo que va a pasar mañana. La inestabilidad monetaria, la inestabilidad sindical, la inestabilidad laboral, la fuga de capitales. No, no no van ninguna... Las plantas subsidiarias de grandes empresas están amenazando con irse. Quiere decir que los que tienen buen olfato no quieren invertir en la Argentina. Entonces los argentinos han encontrado como refugio un país benigno, puertas abiertas, ingenuo, si se quiere la palabra, ingenuo, que recibe los capitales como si en sí ni fueran beneficiosos. Y no lo son, porque lo único que buscan es la cobertura jurídica. No dan trabajo. Yo creo que el Uruguay está pasando por un periodo de ingenuidad histórica que no cuida el patrimonio que tiene, que es su territorio, su seguridad jurídica, y no busca la seguridad de sus ciudadanos, porque la pobreza en nuestro país no, re, no se reduce, aumenta. Entonces hay como una contradicción patética de lo que sucede en el Uruguay. Claro. Y la falta de conciencia también de, de, de la gente, como tú decías recién, ¿no? Pero la gente está mal informada, uh -huh. porque los medios informativos no informan. Si uno mira los canales, los canales televisivos del Uruguay no son uruguayos, son de capitales argentinos. Vamos para empezar por eso. Informa sesgado No hay... Salvo los canales oficiales, el Sobre y las radios emisoras, del son todas de capitales dependientes del exterior, no hay capitales genuinos. vamos Es cuestión de revisar, la uh -huh. Centenario será una radio genuinamente uruguaya. Pero todas las otras son subsidiarias de otras empresas capitales del exterior, que no tienen libertad de información, sino que están cejadas a otros objetivos que no son genuinamente los que tiene el pueblo uruguayo. Entonces es todo un sistema que va envolviendo, como un quiste que va envolviendo al Uruguay y lo va condicionando. Y entonces el Uruguay termina siendo un, una, un, un país, un territorio, una sociedad condicionada por factores externos, ...que no tiene el pueblo uruguayo... ...ni el poder político uruguayo... ...su control... Claro. ...se convierte en una entidad dependiente... ...no es el único caso... ...que hay en América Latina... Uh -huh. ...hay otros... ...pero no me gustaría a mí... ...pertenecer a esa clase... Uh -huh. ...y vamos camino lamentablemente a eso... ...porque el mercado de tierras es libre... ...porque me, la instalación de importaciones... ...es libre... ...porque las zonas franca... ...se consigue... ...y así sucesivamente... Entonces, hay hay en el litoral uruguayo camiones que circulan solo por determinadas correteras, porque el porte de los camiones no puede circular por la ruta 1 ni por la ruta 5, solo circulan en el oeste del Uruguay, que yo los he visto circular y no puedo creer que estén sí. los camiones madereros, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos todo un sistema que no es beneficioso para el desarrollo eh, económico, social, cultural, de bienestar del ciudadano uruguayo, de los ciudadanos uruguayos, sino que es un refugio de capitales inmensos que han encontrado en la zona oeste, particularmente en los departamentos de Colonia y Soriano, un refugio territorial. Y ahí se están instalando. Están anunciando que quieren hacer un parto en La Graciada. sí. De Entonces, es, es grave la situación, ¿verdad? Sí. Y si no hay una una reacción de la clase política y un salirse de la cerrazón que rodea permanentemente a Montevideo, vamos a pasar malos momentos. Porque la, la visión que tiene el Uruguay, uno que vive en Colonia y en el litoral, es muy distinta a la que uno ve cuando va a Montevideo o cuando va a Durazno. Son dos países diferentes. Y creo que, que eh, tenemos que bregar, y los que tenemos el privilegio de comunicarnos con la ciudadanía, decirles, esto va a perjudicar el futuro de la nación. Nosotros estamos perdiendo identidad. Claro. Creo que es muy, muy, muy serio el asunto, y lamentablemente la dirigencia política... Mira para el costado, los senadores, los diputados, no hablan del futuro a mediano plazo del Uruguay, están todos en el inmediatismo. No Ahora, Guillermo, eh, están, eh, para darte más la razón de, de que esto está abierto y permanentemente aparecen nuevas propuestas, se está anunciando que mañana la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial va a estar junto al intendente Moreira de Colonia y que van a estar realizando actividades, van a firmar eh, un convenio, por ejemplo, que tiene que ver con ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, más concretamente, dice que van a iniciar un proceso de elaboración de plan local de ordenamiento territorial de la ciudad de Tarariras. También ordenamiento ah, sí. territorial de la ciudad de Rosario, incluyendo la cuenca del Arroyo, Rosario. Sí, sí, sí, sí. Y Nueva Elbecia claro, también. Pues, sí, pero te das cuenta que lo, el ordenamiento territorial de Tararida es una tomada de pelo. Sí, ¿no? Porque el, conozca, el que conozca Tararida se va a dar cuenta que que no tiene sentido. dice eh, Hay otros ordenamientos territoriales, empezando por el de Colonia mismo, que están pendientes, van a urbanizar la playa del Calabrés sí en Colonia. sí Y la playa del Calabrés es uno de los lugares más preciosos que tiene Colonia, que eso es eso era patrimonio, ahí tenía el campo de práctica del ejército, la base militar que está en Colonia, que es la base militar de artillería, ahí tenía un lugar reservado, estricto, en la playa más bonita de Colonia, Y la van a urbanizar cuando está absolutamente privada de construcción para los uruguayos. ¿Te das cuenta? Sí, claro. La de... Y bueno, entonces si urbanizan, si van a planificar una urbanización en el Calabrés, me quiero decir que va a ser vendida no a uruguayos. Y que va a ser un maniario exclusivo privado el más próximo... Buenos Aires Bueno, Buenos Aires va a tener el bañario más próximo cruzando el río de la Plata. Claro. Simple. Acá nos dicen desde Buenos Aires, nos dice Maite, por lo que sé, los capitales radicados en Argentina van para Uruguay para poder evadir impuestos. Esa es la claro. inestabilidad que denuncian. Bueno, pero eso es más viejo. Sí. fíjate que Colonia es la ciudad que tienen más sucursales bancarias de todas las capitales del Uruguay. Sí. Porque todos los bancos que están instalados en el Uruguay y en Montevideo tienen sucursales en Colonia. ¿Por qué? ¿Será porque los colonienses tienen mucho dinero? No. Porque ahí van a depositar los argentinos. Sí. Uno lo ve, yo yo conozco eh, eh, el movimiento de la gente, las cuentas bancarias son, son de argentinos. Entonces... Ya está la base del capital. Ahora lo que quieren es el territorio. Y el territorio, como está la venta, se compra. Sí. Simplemente. Te digo, hay lugares de la costa en un lugar específico que yo conozco que se llama Martín Chico, que es de Martín García para arriba, sí. que la costa está cercada y los aletes están construidos sobre la playa mirando el mar y dice, propiedad privada prohibido pasar. Un barrio entero que los puedo llevar a los que quieran ir a mostrárselo cómo se ha usurpado la posesión de la playa de Martín Chico con viviendas residenciales, más o menos unas 100 viviendas. Estamos en territorio uruguayo en áreas de dominio público con chalet de eh, inversores argentinos. Y entonces eh, nadie actúa ni la no hay ni, ni policía ni guardia marina, ni marineros ni nada. Es un desierto privado, exclusivo. Sí, claro. ¿Y esto de cuánto, de cuánto tiempo hace que se viene dando en Colonia? ¿Cómo? Eh, desde, cu ¿Desde cuánto tiempo hace que se viene registrando en Colonia esta inversión? Porque si bien ahora hay una avalancha de inversiones, hace un tiempo, ¿no? No, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que ahora, en los últimos 10 años, se ha acelerado sí. extraordinariamente. Los precios de venta en la ciudad de Colonia están fijados no para que lo compren los uruguayos, sino para que lo compren los argentinos. Claro. Tan simple como eso. si claro. no es en el centro de la ciudad, sino en zonas residenciales que se van progresivamente colonizando, ¿no? El calabres es de argentinos. Hay toda una cantidad de balnearios que ya están eh, posesionados por argentinos. Claro. Pero ahora se ha acelerado más el proceso porque la crisis de la Argentina se ha incentivado mucho más... Y, este eh, el poder adquisitivo de los uruguayos y de los colonias más bien la tendencia de los colonienses lamentablemente es a vender su casa de gran valor e irse a otros lugares más modestos sí. simplemente es así eh, es así bueno en eh, el seratoón de colonia no hay no, no hay huéspedes uruguayos bien Casinos tampoco. entonces sí. Hay todo un proceso que viene de antiguo, pero que hay, hay que entenderlo por desidia de los gobiernos municipales y los gobiernos nacionales. Por ejemplo, la franja de soberanía nacional que no puede urbanizarse ni puede ocuparse, que es el retiro para que la costa y las playas sean de uso público, ha sido violado sistemáticamente. Y se está construyendo sobre la arena, donde es, por decisión constitucional, área de uso público. Y ahí se están construyendo, ¿sabes? Claro. Quiere decir que por la vía de los hechos, se privatiza un territorio que es de dominio público, al cual los uruguayos no tienen acceso, uno está en la colonia para el este, para el oeste y se encuentra con alambros que no podés pasar, tenés que pelearte con el propietario porque está en la playa y la playa esa se ha sido apropiada por el propietario del chalet. ¿Y qué sí. haces? Si no hay guardia, no hay custodia, no hay policía marítima, no hay nada. Lo, lo, lo uno sale a navegar en Colonia sale a navegar eso lo, te lo, lo, lo sé por experiencia propio y tú no comunicas la salida ni la entrada al puerto a la prefectura y puedes ir y traer un barco cargado de contrabando, de bagallo, lo que quieras y nadie te controla nada vas sí. a atracar directamente en tu muelle sí, sí, sí. entonces el estado uruguayo para decirlo de manera muy sencilla está ausente en la costa de Colonia está ausente hay un mensaje por acá para escuchar que nos está mandando un oyente sí. eh, este buen día buen ah, día a ver, a ver qué dice bueno, el oyente va. sí. de, espérate que que lo vamos a, a pasar ahora que no, no salió así lo puedes escuchar vos también lo escuchamos nosotros y si lo escuchás vos junto con los oyentes también es un mensaje de un oyente que es del interior. A ver. Agarré por la parte de Durazno hasta está, está Flores, por la 14. Y todo eso que son terribles, que siempre siempre se, se, se sembraba ahí. Ahí están haciendo todo el candí que era famoso, que era de, de, se creaba oveja y todo. No, había, tenía como 3.000 lanares. Toda esa parte, todo ahí, y entra para lado de Castro, ahí todo monte, monte, monte. Y si, sí, cerquita de las cosas de la cosa, Bajote pagan, dicen que a allá loco tiene 700 hectáreas. No, en total, y le, le pagan por, por, por año, 70 mil dólares, le, le da la, la papelera para pa plantar los, los campos. Y si, sí, será negocio. Y pase que ellos invierten cosas y después hacen lo que quieren, porque manejan. Primero invierten así a pagarte bien, después y después que está metido en el, en el coso. Es como los camioneros también, lo mismo que hacen. ¿viste? chatí no te traigo 100 camiones y el flete tira para allí. Y, y Macio puede decir algo de, de, del Paraná, y se puede decir algo que lo que la gente que poco se sabe, yo agarré por arriba del Paraná en que creo que está el de sequía. Flete también, pienso que de la del que la otra vez un video metiendo dos máquinas atracaba, toda o sea, con con, con de cada lado y, y arrasaba los montes. Y después lo ponían fuego para plantar soja. Bueno, así estamos, entonces. A ver Macio qué dice el Paraná. Y? A ver, macio ¿si ¿sí se entendió lo que dijo el oyente? ¿Veloqui? No. Bueno, Yo él habló de, de... de cómo en el interior, en la zona de campo, eh, lo que se ve son grandes extensiones con la forestación, que le pagan a los productores, a los dueños de tierras, para que le dejen usar la tierra y la usan para la forestación. Que empiezan pagándoles bien y después les pagan muy mal. Y pide el oyente bueno, si vos podés decir algo sobre la sequía en el Paraná, que es un tema que está preocupando no, no, mucho en la región. No puedo, decir, no puedo decir porque no no tengo ninguna preparación y sería una insolencia de mi parte de emitir opinión. Bien. Lo que quiero decir sí, lo que quiero decir sí, es que la administración de los ríos, igual lo que está pasando, no no me meto con el Paraná porque no no es territorio uruguayo, pero lo que sí quiero decir es que hay un, un exagerado... Primero, la contaminación de los ríos, eh, los cursos de agua en el Uruguay no tiene ningún control y el escurrimiento de las aguas Gracias a los agrotóxicos, está contaminando todas las aguas dulces de los ríos, de los cursos secundarios y de los cursos principales. No hay ningún control sobre la diseminación de los agrotóxicos. Incluso voy a decir que en el departamento de Colonia, hoy acá en el periódico local, denuncian, la forestación que se está haciendo en la zona oeste del departamento de Colonia, de acá de Nueva, de Colonia Valdense para el Norte, está haciéndose en suelos que no son de aptitud forestal que son de actitud agrícola. El negocio forestal es tan grande que están plantando árboles eucaliptos en tierras que deberían estar dedicadas a la agricultura de granos y de productos alimenticios. Es decir, se está violando en el departamento de Colonia, ahora hay una denuncia en el periódico local, 82% de la forestación está plantada en suelos de no aptitud forestal, que son a suelos a aptitud de granos y productos alimenticios. Eso es una noticia de esta semana que salió en el periódico local. Quiere decir que el control para la forestación con eucalipos ni siquiera se aplica en el departamento. Tendríamos que ir cerrando por acá... Sabiendo que queda mucho tema todavía, ¿no, Guillermo? A ver, ¿nos escuchás? No, hay un problemita. Eh, vamos a ver si se puede recuperar esa comunicación. Eh, si no, eh, no hay caso, ¿no? nos dice Hernán que está llamando, no hay caso. Vamos a, a ir cerrando por acá entonces para hacer la pausa y después volver con otras cosas.